La otra gran victoria fue la de Bahía Básquet, que de esta manera salva la categoría, esquiva el playoff por la permanencia, se mete en, en la postemporada, obviamente que hay que sostenerlo, 79 para Bahía, 69 para Estudiantes de Concordia, 30 puntos para Chico Elías, 14 para Corbalán, 13 y 7 rebotes para Johnson, en Estudiantes de Concordia de Gran Campaña, 21 para Derepe, 14 para Leiva, 7 rebotes y 3 asistencias. Vamos a hablar rápidamente con Jamal Levy, ¿Cómo te va Jamal? ¿qué decís? ¿cómo andás? muy bien Fabián cómo andás, bien cómo estás vos, contento imagino por haber conseguido el objetivo de si bien no estuvieron nunca ahí en peligro, en peligro, en peligro en la zona roja pero se miraba con de, de reojo la posibilidad de, de perder un par de partidos que los de abajo ganen y por ahí hasta tener una complicación en el final ¿no? claro claro, yo por lo menos hoy estoy bastante más tranquilo ¿Y qué Voy te a dormir un poco mejor Pero sí, tuvimos una temporada bastante irregular y más allá que, como tú dices, no siempre estuvimos en la zona roja, eh, en los últimos partidos no, no podíamos encontrar nuestra intensidad, nuestro estilo de juego y no se nos estaban dando algunos resultados. Por suerte, los dos últimos partidos local pudimos encontrar ese, ese piso por lo menos defensivo y bueno, sacamos dos partidos importantísimos y ahora... ¿Con los tres que nos quedan enfocando en otra cosa? Sí, porque es diferente ahora la cabeza, ya está. Lo peor que te puede pasar es quedar afuera de la postemporada. Este, y no jugar playoff para el campeonato pero me imagino que uno juega mucho más más, más suelto más, más más alivianado sabe que por lo menos mantuvo la categoría en un año raro donde empezaron con un equipo donde vos fuiste mucho tiempo digamos el jugador más grande claro. el, el, el jugador el único jugador mayor después hubo una reestructuración del equipo fue un poquito una una temporada atípica ¿no? exacto muy atípica con mucho es como una montaña risa Claro. Eh, por el momento eh, éramos un equipo, después in, incorporamos a varios extranjeros en un solo mes, eh, se nos fue uno y, y por ahí no podíamos encontrar una, como dije, una solidez y una continuidad y se nos complicó. Eh, después tuvimos varios partidos malos en giras y bueno, hasta que llegó Anthony Sanders, ahí nos pudimos acomodar un poco y sacamos algunos resultados importante en la ruta, eh, comenzamos a tener un mejor rendimiento, pero igual fuimos irregular, fuimos irregular, eh, aquí de local no pudimos sacar algunos resultados y siempre estuvimos en la, en la tabla abajo, ¿no? Claro, eh, es muy difícil, llamar vos tenés mucha experiencia, jugaste muchos años en la selección de tu país, Panamá, muchos torneos internacionales, has jugado en diferentes equipos en la Liga Nacional, digo, es muy difícil encontrar una regularidad y aceitar un juego de equipo cuando se cambia tanto de jugadores, ¿no? Sí, dificilísimo, difícilísimo, difícilísimo eh, y más que somos un equipo bastante joven y con poca experiencia y por ahí los chicos les cuesta más, no les cuesta más por ahí no saben ni por qué pasan las cosas y uy se fue tarde y hasta anímicamente lo sienten más pero pero bueno ellos respondieron bastante bien eh, ya que no como dije Bueno, nos pudimos acomodar en algunas posiciones con, con Anthony, con Sanders y la rotación se hizo más larga eh, los chicos dieron todo pudimos responder bastante bien muchos partidos y bueno, ahora estos cinco partidos que tuvimos local muy irregulares eh, solamente le habíamos ganado a Atenas pero, pero bueno, entendieron que la clave y el sacrificio comenzaba atrás y pudimos dejar A grandes equipos como Quinza y Estudiantes Concordia debajo de los 70 puntos. Bueno, ¿y ¿Cuál es la cuenta que hacen para lo que viene ahora? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cuenta hicieron como para decir, bueno, nos vamos teniendo en cuenta solamente a Bahía, ¿no? Porque obviamente después, por ahí no ganás ningún partido más, pero los que están abajo tuyo tampoco ganan tanto, y es como que te quedás igual jugando postemporada de, Dependiendo solamente de Bahía, ¿qué cuenta hicieron? Y te digo la verdad, Fabián, Yo no he hecho ni una cuenta, yo el partido de la noche, la verdad venía cargando mucho emocionalmente y, y la verdad quería sacarme ese peso de encima de, de, de, de jugar por permanencia o no obtener resultados. Ahora mismo yo creo que el equipo lo está disfrutando bastante y bueno, y cuando arranquemos mañana con el entrenamiento yo creo que vamos a... ...y esperar algunos resultados de esta noche y eso... ...yo creo que el equipo se va a concentrar en que la última gira... ...a ver si podemos sostener la posición... ...y la verdad sería, en mi opinión, para este equipo... ...es un regalo enorme entrar en la postemporada ¿no? Eh, después del año que hemos tenido... ...para mí meternos 15, 16 en la posición que sea... ...y, y seguir jugando con este grupo yo creo que lo deberíamos ver como si, si le ganamos a Golden State una serie una serie a siete partidos. Estaría buenísimo ganarle a Golden State una serie a 7 partidos, ¿no? <risa> sí, estaría buenísimo, así que eh, esto trata de transmitirle a los chicos, capaz no dimensiona lo que, lo que pudimos lograr anoche en de local y ahora que juegue, que disfrute, que juegue más suelto y que, que tengan convicción de que si jugamos de la misma manera eh, podemos dar un paso hacia adelante como grupo y como equipo y, y si entramos a la temporada mucho mejor claro ahora les queda este obra San Lorenzo y cierran con, para claro eh, Ferro perdón no obra sí. Ferro Ferro San Lorenzo y cierran con argentino de Junín en Junín exactamente es y una fácil, gira, fácil no la tienen por eso digo una gira complicadísima con dos equipos de arriba y, y bueno argentino que tenía Eh, también la misma urgencia que nosotros anoche y pudieron lograr su objetivo sí pero también ahora uno cuando termina de, de zafar de ese porque debe ser tremendo jugar ese play off por por, por la permanencia oh, sí. De, de, de, ¿te tocó alguna vez no? no no por suerte no siempre desafé antes pero no me quiero ni imaginar es una presión y, y un estrés que, que la verdad no se disfruta y no no este una vez que zafaste de eso argentino está pensando también ahora en, en meterse en la postemporada entonces claro, claro claro seguro ilusionarse y, y buscar un regalito más no sería entrar a la postemporada y claro claro claro por eso digo que este que bueno ojalá que lo ojalá que lo puedan ojalá que lo pueda lograr Eh, ¿Habló con ustedes en estos días Pepe Sánchez, que es el máximo responsable del equipo en forma dirigencial? Este, ¿Estuvo presente en los entrenamientos o no? ¿O, o fue todo normal como en los últimos tiempos? No, llegó, llegó a un solo entrenamiento eh, y dijo unas palabras antes de, de, del entrenamiento solamente motivándonos y, y bueno, explicando desde su punto de vista en la situación que estamos. Y que confiaba en el equipo y que, y que podíamos hacerlo, ¿no? Que los dos partidos que venían, el de 15 y el de Concordia, era importantísimo para la organización y para el equipo y, y que la verdad podíamos y que confiaba en nosotros. Así que fue bueno escucharlo de él y sabiendo que teníamos el apoyo de la dirigencia y que, y que estaba detrás de nosotros, fue muy bueno. Sí, imagino que sí, sobre todo para los más jóvenes, como como bien vos dijiste, ¿no? Vos ya tenés mil batallas en el lomo. Pero también, de, Jamal, este, sinceramente, debe ser de, muy distinto cuando vos tenés mucho, mucha trayectoria, pero nunca estuviste en esta situación o casi nunca estuviste en esta situación. Debe ser completamente diferente, ¿no? Sí, completamente diferente. Eh, ya no se le decía a los chicos que es más fácil jugar una final a jugar en estas instancias, ¿no? Eh, que, que son complicadas la presión, comienzas a dudar y por lo menos en el partido de noche se reflejó yo creo que hicimos un gran partido por 40 minutos, pero en el último cuarto se nos estaba complicando cerrarlo y bueno, un equipo como el estudiante Concordia que está sólido eh, comenzaron a jugar con eso, no con el nerviosismo de nosotros a, a apurarnos y aprovechar unos errores y por ahí lo, los jóvenes no lo veían así perdíamos dos pelotas y, y pensaban que era que tuvimos un mal partido en el timeout yo se lo decía eh, vamos arriba a 10 puntos estamos haciendo un gran esfuerzo así de tranquilo el otro equipo está tratando con nuestros nervios con, con nuestra cabeza a ver si, si comenzamos a dudar nosotros y perdemos el partido pero sí. yo creo que respondimos bien y, y la verdad por 40 minutos hicimos un partidazo estamos hablando con Jamal Levy ¿sos un hombre de palabra? Sí no dudes, no dudes, no dudes. No, sí, sí, claro, como no te parece rara la pregunta, ya lo sé claro, claro ya ¿qué será esto? claro, claro, te parece rara la pregunta por eso decís así tímidamente bueno acá me apunta el señor Leo Margo que cuando vos viniste a ah, leíto, sí Sí, cuando vos viniste a San Lorenzo Con Bahía Vázquez Prometiste que cuando vengas a Buenos Aires O sea, la semana que viene Vas a venir una mañana acá al estudio de 3x3 Radio Dale, yo no tengo problema Si me invitan Y me tienen Ay, ahí, mi... no sé, un mate, una medialuna Listo Ay, mira, justo lo que, no hay, no la... lo que no hay Lo puedes traer vos Acá nadie quiere comprar No, veniste que no Veniste que no hay problema si pasamos una Una, una linda mañana hablamos un poquito de, de básquet y otras cosas, ¿te parece? Dale, perfecto, sí, le caigo, le caigo Ahí está, bueno Yamal, nada, felicitaciones por por eh, bueno, haber escapado de la zona de la permanencia este buena victoria la, la de anoche y bueno, ojalá puedan estar en la postemporada y te esperamos acá la semana que viene Dale, dale Fabi, muchas gracias, ojalá Un abrazo enorme ¿eh? Un abrazo, nos estamos viendo Bueno, la palabra de Yamal Levy, bueno, hombre de palabra prometió que va a venir y vamos a esperarlo acá.